Eh, es, es, es uno de los mejores equipos una obra que ganó con contundencia que vamos a tener la chance de charlar con con Martino Simani Oso querido, ¿cómo estás? José Montesano, Matías Traversa eh, te saludamos, ¿cómo andás? ¿Cómo anda José? ¿Todo bien? Matías, un abrazo, ¿cómo andan todos? Bien, bien, bien, bien, bien. Eh, escuchando el testimonio de Manu eh, nada, uno se siente un privilegiado, imagino Oso, ¿no? Eh, eh, pudiendo entrenar con Luis Por un lado, y, y ayer tenerlo a los dos en la platea y lo que tenían enfrente también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que es una experiencia muy linda, la verdad. Eh, tenerlo día a día en, en la práctica con nosotros eh, es impagable, la verdad uno que mira y admira a jugadores como él, digo, tener la posibilidad de verlo entrenar y, bueno, compartir un vestuario es eh, lindísimo. Ayer se dio la situación de que tuviera los dos y, Ajá. bueno, es un poco, un poco, un poco irreal, ¿no?, para... Para nosotros, que, que, que generalmente lo miramos a ellos, que tienen la oportunidad que ellos no el van a jugar a nosotros, lamentablemente, como decía Manu, bueno, se dio un partido medio de parejo, como, no, no, no tuvo mucha emoción, que digamos, pero, pero bueno, para nosotros igual igual cuenta y, y es lindo, nos motiva mucho tener jugadores como ellos mirándonos en, en la tribu. Eh, eh, a eso quería apuntar, Oso. ¿Te juega de otra manera? Sí, si te dice, te digo que no, me parece que es mentira, claro, digo, claro. yo personalmente uno uno está enfocado en el partido, ¿no? No está enfocado en eso, pero, pero realmente cuando, cuando hay jugadores de ese calibre, eh, mirando el partido, uno no, no, le gusta, ¿no? Digo, ¿no? Personalmente uno no sé si juega más fuerte o menos, digo, uno trata de jugar siempre cien por ciento pero sí realmente modió algo lindo y eh, después que pasa el partido es una anécdota linda para tener no eh, sería medio ridículo decir que, que no importa, uh -huh. Martín coincidís con esto que decía Manu eh, un partido absolutamente distinto al de Bahía eh digo porque allá lo ganó estudiante con con autoridad y acá lo ganaron ustedes con mucha autoridad, yo diría que, yo diría que igual pero al revés, Claro, claro o sea claro. se dio exactamente igual en primer cuarto Eh, un tanto parejo, el eh, cual el local sacó un poco de diferencia y después nos arrimamos, igual que nosotros hicimos en Bahía Blanca, y en el segundo cuarto se abrió, a, que creo que ahora se abrió un poco más para nosotros, porque allá creo que nos sacaron creo que ocho en el entretiempo, y después en el tercero se terminó de cerrar, eh, pero bueno, fue así, eh, en el segundo tiempo no hubo, no hubo casi juego. Nosotros allá, eh, la verdad que no tuvimos las armas como para ni siquiera empezar a pelearlo en el segundo tiempo. Uh -huh. eh, Bahía salió con todo y nosotros no nos entraba una pelota. Bueno, ayer ellos estuvieron en el aire un poco cerrado, también el hecho que, que Pepe no haya jugado el resto del partido. Supongo que haber influido en su funcionamiento. Eh, pero bueno, para nosotros, contento la verdad que porque fue un, un punto importante y en una semana en la cual venía viene, viene brava con cinco partidos en una claro, semana claro. Eh, era un partido, un partido importante para, para meter ¿no? ayer charlábamos un poco entre nosotros eh, que a veces cuesta encontrar eh, a un equipo regular, eh, ustedes más allá del arranque que tuvieron están encontrando esa regularidad de juego ¿no? Y, y de los cambios que tuvieron también, sí creo que esos dos partidos primeros como que dieron una, una mala sensación para todos y como que todavía todavía nos deja, nos deja un poco con ese sabor amargo, pero si, si mirás después de ahí para adelante, hemos venido una racha importante de, de ganados, a pesar de ese partido en Weber medio descolgado, pero uh -huh. eh después el resto veníamos, veníamos bastante bien, digo con la sudamericana también incluido, incluyéndola. Y creo que a pesar de los cambios de los americanos, creo que, que el equipo se ha fortalecido, se ha fortalecido en ese aspecto. Y en el juego total, me parece que también Yo estuve en los Panamericanos, pero creo que cuando volví el hecho de haber tenido un descanso, eh, para Juan sobre todo fue, fue importante, sí. y para el resto de los chicos seguir trabajando, seguir trabajando los sistemas y las cosas que, quieras o no, es un equipo que, que, que es nuevo, ¿no? Digo, son, Juan, eh, Alexis y yo somos los únicos que estamos el año pasado. Entonces creo que eso fue importante también para, para seguir mejorando el aspecto global. Eh, la verdad que personalmente contento del momento que se está viviendo, ¿no? El partido de Boca y el partido de ayer eh, mostraron que, que el equipo está tan buen ritmo. Hola Martín Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. Matías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Eh, ¿algo ocurrió después de aquella derrota, de, derrota contra, contra Weber o antes de? De, del viaje de ustedes a la Liga Sudamericana, porque evidentemente algo ha cambiado, metieron 12 de 13 en cuanto a triunfos. Es una racha super positiva, haciendo recordar por momentos a la primera fase de logros de la temporada pasada. Y sí, bueno, no o sea, algo pasó, ¿no? No, no no es que no porque puntualmente haya pasado algo específico fuera de lo común, simplemente que una vez cuando uno pierde un partido así, un partido aparte que que sabíamos con que los estudiantes era uno de los partidos más fuertes de la, de la zona, digo, que uno pierde con eso, le toca el orgullo y, y no es fácil, digo, mirarlo, mirarlo con tranquilidad, yo personalmente creo que a todos nos, nos dolió mucho haber perdido así, y bueno, y supongo que, que nos enfocó, no es algo que lo hablamos específicamente, uh -huh. o tuvimos una situación que, que se dio vuelta, porque la verdad es que veníamos trabajando bastante duro eh, en la, los entrenamientos, en el, en el juego en general creo que se ha plasmado a medida que también hemos tenido un rodaje con la sudamericana, con muchos partidos seguidos, a veces cuando venís mal es bravo, pero cuando empiezas a agarrar rodaje te ayuda mucho, porque tenés un partido atrás del otro y empiezas a agarrar ritmo, y a veces una mala racha se puede terminar en positivo, así que creo que eso ayudó mucho, y ahora en estos partidos también se está notando que cuando venís bien, venís con confianza, empezás los partidos bien y te ayuda, ¿no? Y qué, qué mes de noviembre que van a tener, Martín, porque pensando en la continuidad de la Liga, en el Super 8, que ahí cerquita del final del Super 8, se viene el hexagonal final de la Liga Sudamericana. Eh, movidito el cierre del año, pero también imagino que es un desafío importante para ustedes. Sí, sí, pero lindo, ¿no? Lindo, cuando tenés la, por, la oportunidad de pelear torneos y jugar por por cosas importantes siempre es una motivación linda por suerte, eh, ayer hablaba eh, con alguno de los chicos digo, el equipo está largo eh, cada vez que, que, que el banco entra ha dado buena, buenos resultados e inclusive muchas veces ha mejorado lo que veníamos haciendo los cinco titulares así que eso nos ha dado mucho aire para tener rotación eh, los dos partidos de Boca y de ayer nos dio para, para rotar todo el plantel y bueno, se va a se manejando bien eso, esos tiempos, ¿no? Eh, me parece que, que es una, una situación de la cual ayuda muchísimo cuando tenés el calendario para adelante. Eh, y sobre todo cuando tenés el Super 8, que es un, un torneo corto, que, que es excelente, o sea, en el, en el sentido que alta competición, y el hexagonal también, ya sabes los, los equipos que van a estar, digo... Yo por personalmente lo miro como un desafío muy lindo que nos toca para adelante. ¿Te han sorprendido algunos de los chicos juveniles de Obras? Sabido es que tiene una muy buena cantera el equipo de la Avenida del Libertador, con los que han trabajado, con los que trabajan con ustedes en el plantel de liga. ¿Alguno de ellos te ha sorprendido por su rendimiento, por su cabeza, por su forma de jugar? Bueno, mirá, eh, la verdad que los, los chicos de la cantera era, ya los conocí el año pasado y ya como que ya los tengo vistos, sé que son de gran nivel, muchas veces me ha tocado ir a verlos jugar a, a ellos en los juveniles, digo, tenemos una muy buena relación y, y me parece que están, están muy bien, están eh, tanto Tomás como Martín Carey, como el otro Alofrada, eh, mismo Cristian Carambucino, que, que ahora se fue para a jugar al local, digo, eh, tienen un, un gran futuro. Este año me tocó bueno ver a Alejandro y a, y a, y a, y a Pablito Espinoza, que la verdad es que están teniendo un torneo bárbaro y muchas veces hasta hasta me sorprende ¿no? que tengan en tan alto nivel, digo el otro día en Boca eh, Alejandro jugó un partido redondo y cada vez que entra trae soluciones del banco, cosa que a, a mí personalmente me da mucha tranquilidad y mucha calma ¿no? porque te da, te da la posibilidad de, de poder hacer tu trabajo tranquilo tranquilo sabiendo de que, de que después el equipo no va a sufrir en lo más mínimo y como te decía muchas veces hasta levanta el rendimiento por eh, por lo por lo nivel que está teniendo así que es una sorpresa muy grata porque no la verdad que yo no he tenido la posibilidad de conocerlos jugar, de verlos jugar y la verdad que, que día a día vamos mejorando enormemente. Está bueno, yo lo decía hace un rato oso, eh, digo está bueno que que, que obras clasifique al super 8 Eh, porque desde mi punto de vista eh, es uno de los que uno a priori se tiene que estar eh, por jerarquía, por calidad, este, por eso desde ese lado está está bueno y las felicitaciones, oso. Eh ¿cómo está la historia con la Celeste? Bueno, la verdad que en ese sentido tormenta también... despejando, ¿cómo, ¿cómo está? No, no, bueno, tra tranquilo, ahora en este momento, viste como es después que termino los torneos, eh un poco calma. Eh, se están hablando cosas, se están empezando a proyectar un poco para el año que viene a poco eh tratando de calmar las salma de las aguas como habían estado en Mar del Plata. Creo que el hecho del panamericano refrescó un poco porque se llamó a todos jugadores jóvenes y, y a pesar de que no hubieron buenos resultados, eh los jugadores quedaron sumamente contentos de poder tener la chance de competir y y hacerlo a nivel, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente no se dieron los cierres de los juegos, pero pero se sí. compitió igual a igual en todo en todos los juegos y eso dejó a la gente muy contenta. Eh, yo personalmente estoy enormemente agradecido a, a obras que me haya dejado ir, eh, porque la verdad que fue una experiencia muy linda para mí compartir con ellos. Eh, bueno me tocó, me tocó el capitanato de, de la selección, cosa que aún no, lo, lo llena de orgullo. Uh -huh. Y, y bueno, la verdad que mirando, tratando de hablar con, con, con los técnicos, con, con con el, los dirigentes para tratar de, de organizar esto y que el año que viene eh, sea algo positivo para todos. Sí, era una temporada para para para ustedes importante. Bueno, sí, la verdad sin duda bueno, para mí ahora a partir de ahora todas las temporadas, ¿no? todas los, los campeonatos que vienen con Uruguay ya ya son son casi disque final porque eh yo no sé cuánto tiempo más eh, estaré en la selección sí. y hay un hay un excelente recambio de bases, eh, Bruno Fitipaldo viene con una fuerza sí. enorme, es un chico de Malvin que jugó un campeonato bárbaro también en Guadalajara y toda esaشي que tiene la chance demuestra que está a nivel altísimo. Eh bueno, está Palcho Barrera, está Jason Granger, que está jugando en España, que uh -huh. no, ha, no ha podido venir, pero pero sabemos que es de excelente nivel. Así que, bueno, contento por lo, por lo que se proyecta para adelante, ¿no? Esperemos que, que con un poco más de armonía que los últimos años y te, para poder sacar un, algún título o poder meter alguna clasificación algún torneo importante. A ver, Martín, que se entienda José también. No es por comparar disciplinas, pero entre los dos países, Argentina y Uruguay, uh -huh. hay un común denominador en cuanto a que el básquetbol argentino ha dado un salto de calidad muy grande Eh, y el fútbol uruguayo claro. ha dado un salto de calidad muy grande con un proyecto de trabajo eh, conducido por el maestro Tavares sí, claro. extremadamente serio. Eh, ¿Vos tenés idea, Martín, si la dirigencia del básquet de Uruguay se ha acercado a, hacia el proyecto que viene haciendo desde hace tanto tiempo Tavares con el fútbol? Tal vez como para copiar algo, como para preguntar, para consultar de qué manera eh, se fue trabajando en este proyecto a largo plazo que le ha dado muy buenos resultados a Uruguay. Eh, últimamente, eh, últimamente la verdad, eh, no sé que hay relación entre, entre las dos, entre lo, las dos federaciones. Eh. Últimamente no sé, la verdad, si, si, si se ha hablado específicamente con el, pro, el maestro Tavares o con la dirigencia del la, de AUF. La eh, generalmente Nosotros tenemos relacionamiento con, con los dirigentes nuestros, pero nunca se ha, nunca ha habido una colaboración entre las dos. Entre bueno, los no dos sé deportes, si vos coincidís parece. con esto, disculpame que, que te interrumpa Martín, que sería bueno y saludable que, por ejemplo, no sé, alguien del cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol se acerque a ver cómo trabaja el básquet, como para ver que realmente hay un proyecto que se realiza a largo plazo y que se consiguen buenos resultados, a de no salir campeón en todos los torneos. Y eh, la, la situación inversa la podemos plantear para para Uruguay que tal vez eh el directivo del básquetbol uruguayo se acerque a ver cómo trabaja y si hay algún secretito o algo para contar siempre imagino que debe haber cosas para aprender porque en cuanto a los modelos de trabajo creo que exceden a las disciplinas totalmente de acuerdo contigo no yo no podría estar tan de acuerdo contigo eh, ahora hay que conseguir de que, de que eso suceda también entiendo que son realidades totalmente distintas a la que se enfrenta uno y otro deporte sí, eh, sí, sí, sí, la, sí. porque si bien son dos los deportes eh, lo, digamos de los más importantes uh -huh. las diferencias abismales entre uno y otro las posibilidades que tienen económicas mismo la, la base de jugadores que, que, que tra con la que trabaja la infraestructura es muy distinto pero me parece bárbaro lo que lo que planteas y, y mucha gente lo ha hablado este último tiempo porque esto de uruguay eh, ahora se vive como una fiebre enorme pero es cuestión de un año atrás, o sea, entre la Copa América y el Mundial. Sí. Antes, sí. Eh, si recordamos, estaban eh, estuvieron peleando el repechaje con Costa Rica hasta el último momento y la gente no estaba tan tan prendida con la selección, digamos. Uh -huh. O sea, prendida, pero no tan con compran, comprando tanto el el proceso. Sí, entusiasmado, Dios, se dio esta situación en la cual todos disfrutamos muchísimo y se abrió la puerta a que se hable de estas cosas, a que se respete el proceso, se analice se como algo positivo y se saca un poco de urgencia a las situaciones puntuales. Eh, ahora a nosotros nos tocó estar del otro lado y lo vivimos un poco mal porque, bueno, también se desmerece un poco lo que nosotros venimos haciendo, siempre igual eh, dejando de costado el sacrificio que hacemos, ¿no?, de como que la gente lo pone en el mismo en el mismo lextango, pero nosotros no podemos ser tan tan cortos de de poner excusas sino tratar de de de, de copiar lo lo bueno que que que han hecho ellos, ¿no? Así uh -huh. que ojalá ojalá sea ese ese intercambio ese ese relacionamiento. Nosotros de personalmente, los jugadores de básquet conocemos a algunos de las, de, de los jugadores de la selección de fútbol, y, y hablamos con ellos, y bueno, uh -huh. a ver por momentos quizás no mucho, pero, pero, pero nos, nos, cuentan un poco cómo han trabajado y eso, y, sí. y, y bueno, es, la, es, es una interna específica ¿no? de cada, de cada grupo, pero, pero siempre es bueno tener la palabra de ellos y saber, saber cómo, cómo la viven día a día. Uh -huh. Y y algunos me parece que algún profe ha tenido la chance, ¿no? De, de, de trabajar con algunos jugadores de la selección y también con ustedes. Este, me me, me parece que era el profe o el personal de de Forlán que tiene el, el vínculo con el básquet. Este, digo de desde de ahí también uno puede, aunque no sea el vínculo directo con el jugador, este, qué sé yo, a través de de, de un preparador físico, de un médico, este es saludable. No. Oso no te quiero robar más tiempo, pero te tengo que preguntar por el partido de mañana con Lanús. Sí, por supuesto, digo. Eh, ahora cambiar el chip, ¿no? Porque, digo, claro. el, el, un partido distinto totalmente, eh, muy, muy áspero, eh, muy defensivo. Muy físico. Y como, Viste, muy físico, ellos tienen a proponer eso. Y bueno, y nosotros, eh, tratar de mantener este este nivel no digo a pesar del de, de, de juego físico y, y defensivo que propone la luz tratar de, de imponer de imponer el, el juego nuestro ¿no? así que bueno ahora iremos hoy de tarde a, a ver qué, qué nos plantea julio cómo lo vamos a encarar que cuál es cuál es el, el, el plan que vamos a tener y, y bueno y salir con la misma ganas que con la cual salimos estos todos dos últimos partidos que que al marcar la cancha se hizo las cosas mucho más fáciles después Martino Simani, querido, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Este siempre nos gusta y, y es un placer charlar con cada uno de ustedes. Bueno, José Matías, un abrazo grande y gracias por tener en el programa. Martino Simani